la candidatura de Aldo Rico no es un hecho improvisado su campaña política comenzó hace años escuchemos al principal orador del primer acto político del exteniente coronel los hombres, los hombres amotinados han depuesto su actitud compatriotas, felices pascuas Estos actos muestran la creciente capacidad de convocatoria del ahora candidato a gobernador. Gran cantidad de público en este acto de Aldo Rico en Plaza de Mayo. Calma y tranquilidad, ningún incidente, un gran desempeño de los miembros de seguridad, que son algo como el 70% de la concurrencia. El 30% restante permanece tranquilo, con las piernas abiertas y las manos contra la pared. En estos momentos llega una agrupación de jubilados. Vera. Entre ellos vemos a Jorge Rafael Videla A Leopoldo Fortunato Galtieri A Macera, a Viola Identificado con las pasiones populares Aldo Rico También se acerca al mundo del deporte Seguimos en la regata del offshore del Paraná Medio Puntea la competencia Daniel Scioli En segundo lugar Herbert McLaren Y en tercer lugar el pelotón de Aldo Rico El parro con Moisés Jardini y el comando Albatros A bordo de la torpedera suboficial González De la escudería de la prefectura argentina La frescura del candidato ha despertado muestras de simpatía en todo el mundo. Perdón, Rico. ¿Piensa donar el tanque Sherman que le regalaron los alemanes? El tanque Sherman es mío, mío, es mío, me lo donaron a mí y yo no tengo por qué donarlo. Mostrando que también él es un hombre como cualquiera. Que también sabe de la importancia de los medios de comunicación. ...y de tener una sana relación con la farándula. Llegó el momento de recorrer el mundo de las estrellas... ...de la mano de Aldo Rico. Rico y Famosos. Hoy visitamos la casa de Graciela Borges... Gracias amigos, estamos aquí con nuestras cámaras hoy para que ustedes puedan, junto con nosotros, allanar la intimidad de esta verdadera estrella. ¡Gracias! ¡Abrí! Permitirnos ingresar en tu mundo y mostrarnos ese cálido y estupendo ser humano que sos. ¡O te volamos la puerta de un cañonazo! ¡Te lo digo a nivel pie. Este es el cálido living de Graciela Borges. Se hemos tomado posición aquí. ¿Cómo te sentí, Graciela? Veo no, no, no, que estás un poco nerviosa, ¿no? ¿Para que te sacó la mordaza? Te digo, me, me, me corta mucho la tele. Una cosa que estoy viendo hace bastante tiempo el análisis que no la sorpresa. ¡No quiero que hables de análisis! No sé, bueno, no, porque yo, es muy duro esto. Cuéntame tus proyectos! Me gustaría hacer y de Funes, me gustaría ser muy bien televisión, aunque sea con... Bueno, el... ahora sí, quiero que no, me contestes no, si vos te vas te a... No, pero digo, yo fuera de mis espectaculares nunca, los de Aida o los que... ¡Quiero que me contestes a quién vas a votar! Fue un análisis con el doctor Parque, si a quien adoro, y yo le conté, y digo, ¿vos sabés, me dice, vos, cuál es tu impresión? ¡No, No quiero que hables de análisis. Que sí, podría tener un par de candidatos también, porque no. ¿eh? Bueno, también podrías votarme a mí, ¿no? Bueno, pues es una cosa que estoy viendo hace bastante tiempo el análisis que no la soluciono nunca, que es una suerte. Sí, vamos a una tarta. Si todavía no está decidido, podemos ayudarlo. Tenemos otros métodos. En la democracia, hágale un lugar a rico, que si se queda afuera, es peor para todos.